Vamos a hablar con eh, Florena Oiz eh, para, que nos va a trasladar una serie de iniciativas que ha organizado el movimiento independentista Rachel león Floren Bueno, eh, una de las cosas que más nos ha llamado la atención de las iniciativas que tenéis para estas próximas semanas, eh, bueno, la más eh, la más llamativa, por supuesto, es el averrieguna, es el taller tertulia que habéis organizado para para este jueves aquí en Iruña. Explícanos un poco qué es ese taller tertulia y qué objetivos tiene. Bueno, es un como tú bien has dicho es un taller tertulia es una especie de mesa redonda charla pero va a ser un poquito diferente porque va a tener otra mecánica un poco diferente de la que estamos acostumbrados y acostumbradas y el tema es la, la emigración la inmigración y los y las eh, y los procesos de independencia no nos parece que es un tema interesante ya llevamos un tiempo en la red independentista pese a que hace poco que surgimos como como un nuevo movimiento de hecho en febrero del 2010 eh, sí que hemos querido trabajar este tema no y de hecho el año pasado ya celebramos una marcha verde el 12 de octubre en iruña en la que aprovechamos el aniversario de los aniversarios de los inicios de los procesos de libertad ...de, de proceso de independencia de, de diversos países de América... ...con respecto al Imperio Español... ...y ya entonces quisimos trabajar este tema... ...y ahora vamos en eh, continuando, y es nuestra intención... ...además continuar trabajando este tema... ...que es un tema de ida y vuelta, ¿no? Se trata de reflexionar sobre, siendo como somos un pueblo... ...que ha, que ha viajado mucho y que ha tenido que emigrar... ...y que exiliarse mucho, y, y un pueblo al que llega... ...ha llegado en los últimos tiempos mucha gente emigrada... ...y exiliada, pues tenemos ese viaje de ida y vuelta, ¿no? La experiencia de haber sido un pueblo que ha salido... y ...también un pueblo que ha recibido, ¿no? Uh -huh. Hombre, la verdad es que eh, una de las cosas que se le ha achacado siempre al, al movimiento independentista vasco desde los medios españoles era el tema de que era racista, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí vemos que habéis traído a gente de diferentes eh, procedencias... Y bueno eh, parece ser que precisamente lo que se está intentando es romper no no romper con ese tópico que no sería, no será seguramente falso sino incorporar a un sector que igual ha estado un poco eh, o no ha sido preferente dentro de la estrategia independentista bueno yo creo que se trata de, de dos cosas ¿no? por una parte de hacer visible una realidad que quizás a veces no no percibimos como tal. Y, y es que, de hecho, en, en, en la existencia de en lo que es la, la dinámica independentista en este país, hace ya mucho tiempo que participa gente que ha venido a nuestro país, por diversas razones, desde otros pueblos del mundo. ...esto es una realidad... ...lo que ocurre es que muchas veces... Eh, ...la propia complejidad del, del movimiento independentista... ...y su pluralidad pues... ...hacen que algunas eh, de estas eh, realidades no se perciban... ...o, o no las veamos con, con claridad ¿no?... ...y por eso pues esa, ese visibilizar esa realidad... ...yo creo que es importante ¿no?... ...y la segunda es claramente una apuesta ¿no?... ...no solo queremos sacar a la luz una realidad... ...sino queremos insistir en ello... ...y queremos que esa realidad sea cada vez más grande ¿no?... ...es decir, queremos abrir el movimiento independentista... ...a la gente que ha venido a este país desde fuera queremos que se sientan en casa en este país, pero en casa también, en la casa del independentismo, y, y bueno, como el camino se demuestra andando, pues hemos querido reflexionar, como decía, ¿no? también lo hicimos en la marcha el año pasado, en la que además hubo participación de, de gente de asociaciones de, de, de migrantes latinoamericanos, o la verdad es bastante, bastante bonito, y bastante interesante y bastante creativo, y, y, y bueno, pues se trata un poquito de reflexionar sobre eso, y, a, y reflexionando y haciendo visible esta realidad, facilitar esa integración, esa participación que ya ocurre, Pero también es cierto que muchas veces la gente que viene de fuera pues eh, le cuesta integrarse en, en movimientos de este tipo en todas las cosas, porque hay la percepción de que bueno, pues muchas veces hay gente que viene en situaciones por desgracia de ilegalidad eh, o sin papeles o una situación de precariedad y hay mucha gente que percibe en situaciones como la vasca que quizás eh, eh, mantener determinadas relaciones con movimientos políticos como el independentismo puede ir en contra de sus intereses y crearles problemas no ese es un, un hándicap que hay que superar eh, y bueno, pues esto se hace como decía, andando, ¿no? el camino se hace andando uh -huh. eh, Bueno, veo que la charla, la bueno la tertulia perdón, o el taller de tertulia va a ser este jueves en, en iruña sarra en la calle Mercaderes a las 7 y media vais a participar tú, Florena Hoy, Luz Amparo John Maya, Pedro Alvite y Richard Wendelin y el moderador va a ser Julio Ibarra, pero además eh, estáis intentando innovar porque vais a planteáis una novedad también, es que para la gente que no puede acudir por diferentes motivos, que lo puedan seguir directamente desde sus casas. Explícanos un poco qué es lo que estáis planteando, aquí vemos lo de ideienfactoria.net Sí, bueno, queremos dos cosas, ¿no? Queremos, por una parte, hacer la charla física o la tertulia de debate físico, es decir, allí en el En el, ...en el restaurante, en el barrio de Iruña Cerra Mercaderes... ...un sitio muy conocido de Iruña, ¿no?... Y, ...y va a ser además en un ambiente casi de desidería... ...con pinchos y, en fin, no va a ser una charla habitual... ...queremos que sea en un ambiente relajado, tranquilo... ...la idea es que, que cada una de las personas que, que participamos... Como, potente, ...como ponentes, perdón, eh, conteste a una pregunta al principio... ...y luego ya se habrá un debate entre, con la gente... Y, ...y sí que, como tú decías, hemos abierto... Eh, la participación más allá de la gente que va a venir físicamente y que, que, que invitamos a que participe en el acto, eh, de dos maneras. ¿no? Por una, mediante el correo electrónico, enviando preguntas, enviando aportaciones e ideas desde antes, no hay que esperar a que se celebre este acto para poder participar en él, y, y la dirección, aprovecho para, para comentarlo, es ideienfactoría.gmail.com, ese es el, el, el correo electrónico de, de, esta, de esta iniciativa, ahí se pueden enviar aportaciones, preguntas, y las aportaciones que se reciban pues serán también contestadas por los ponentes y saldrán en la, en la charla tertulia y por otra parte vamos a emitir en directo, en principio en vídeo y en audio, eh, en directo se va a imprimir, eh, se va a emitir desde la página ideenfactoria.net, desde esta página se va a emitir en directo el acto de manera que la, quien quiera va a poder seguirlo y bueno, una de las ventajas que tiene, muchas veces pensamos en, en internet como como representación de lo de lo de, de, de la capacidad para emitir algo en el momento, pero se nos olvida otra faceta muy importante, ¿no? Que es no solo que se va a poder en ver en directo, sino que queda grabado y cualquier persona que, que cuando sea quiera escuchar o ver una parte de, de lo que haya sucedido, pues lo va a tener en la página web y va a poder verlo de manera que más que aunque invitamos a la gente a que participe físicamente y venga, pues la verdad es que que la persona que tenga interés va a tener varias posibilidades de seguirla. Uh -huh. Otra de las iniciativas, bueno, esta ya es habitual, es en la celebración de la Berriguna. Para este año habéis planteado eh, la Berriguna en dos sitios a la vez. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de, de la propuesta que hacéis para este Berriguna 2011? Eh, bueno, la verdad es que en este eh, concluían, o concluían dos dos situaciones especiales y a las que hemos querido responder ¿no? por una parte eh, una, nos acercamos a, a una fecha muy importante para cualquier independentista vasco que es 2012 es una referencia muy importante y además por dos razones, no por una parte porque es, va a ser el, el 500 aniversario, el quinto centenario de la conquista española de Nafarroa y de, por tanto un hito muy importante en la destrucción de nuestra estatalidad y por tanto en la, en la creación de la situación de dependencia que queremos superar mediante la independencia y obviamente para las y los independentistas de este país es una referencia obligada, muy importante y además en la que como red independentista ya tenemos decidido y planificado dar un salto adelante y aprovechar esta ...una fecha no solo para recordar el pasado... ...sino sobre todo para reivindicar la independencia... ...y para trabajar por la independencia de nuestro país... ...pero además es que el 2012 es el 75 aniversario... ...del bombardeo de, de Guernica... ¿no? Un, un algo, una, ...una barbaridad cometida contra nuestro pueblo... ...pues que también forma parte del recuerdo... ...de la cual forma parte de nuestra de nuestro imaginario colectivo... Eh, ...y de nuestra identidad y nuestra memoria colectiva ¿no?... Eh, en, en, esa, en, ...en la medida en que nos acercamos a esa fecha... ...esta era una de las razones... ...y la otra razón es que por primera vez en 31 años... ...esto no había ocurrido nunca en, este, en estos 31 años pasados... ...el Nafarroa de Neguna y el Averreguna coincidían en el mismo día ¿no?... ...bueno, hemos intentado buscar una solución a esta, a esta coincidencia... ...más que una solución, buscar la manera de que esto no se convirtiera en un problema... ...y gracias a la, a la buena, buenísima disposición de los organizadores del Nafarro Laguna... ...la Sociedad Basaíza de Baigorri... ...pues hemos llegado a un acuerdo con ellos... ...en el que el Nafarro Laguna mantiene su identidad... ...porque nosotros no queríamos comernos el Nafarro Laguna... ...nos parece que es una fiesta muy buena y que tiene que mantenerse... ...y que está muy bien, que se celebre como siempre... ...pero se va a abrir un hueco para que podamos celebrar un acto de la Berriguna... ...ahí mismo en Baigorri y por eso esta convocatoria es un poco especial... Mirando ya el 2012, donde vamos a celebrar en Iruña la Berriguna, y hemos hecho un poquito especial algo. ¿no? Si el año pasado, en lugar de convocar a la Berriguna, pedimos a la gente que lo convocara con nosotros, este año lo que hacemos es convocar a la vez los a Berriguna de 2011-2012 con una idea, ¿no? que es la de ir eh, luz verde a la independencia, aprovechar este periodo para dar un empujón fuerte a la independencia y hacerlo desde la idea de este año Guernica-Vaigorre y el año que viene todos y todas a Iruña. Lo cierto es que desde que surgió este nuevo movimiento, nos comentabas lo de la manifestación del día 12, donde participaron eh, diferentes eh, emigrantes y gente eh, donde nos trasladaron diferentes realidades culturales, esta... esta Esta tertulia debate estáis planteando, estáis intentando igual aportar también novedades, ¿no? Parece que todo está hecho, pero lo cierto es que en este en este corto recorrido de, mo de momento que lleváis estáis intentando hacer cosas diferentes. ¿Tenéis planeado a medio plazo alguna otra novedad que nos puedas adelantar? Bueno, la verdad es que tenemos bastantes. Algunas podemos adelantar y otras no. Eh, no porque se trata de una cuestión de guardar el misterio, sino porque hay cosas que estamos discutiendo entre nosotras y nosotros y que y que a las que tenemos que dar forma no lo que sí hemos intentado eh, otra cosa es que quizás no somos nosotras y nosotros desde la red quienes tenemos que valorarlo no sino la propia sociedad, pero sí hemos intentado eh, marcar algo nuevo, no por esta obsesión que hay en las sociedades actuales y, y muchas veces consumistas, ¿no? de que continuamente se produzcan cosas nuevas para hacer que todos compremos más veces y cosas nuevas. No, no queremos entrar en ese juego, no se trata de, de producir algo nuevo eh, por producirlo y porque sea nuevo. Lo que, de lo que se trata, y ahí sí que hemos hecho un esfuerzo muy grande, es de poner todos los recursos que las personas independentistas de este país tenemos a favor de la independencia. ...y uno de los recursos más importantes que tenemos es la creatividad... ...y la capacidad que tenemos de crear cosas, de crear cosas nuevas... ...de generar ilusión, de hacer movimiento, de hacer activismo... ...de renovar nuestro discurso, nuestras fuerzas... ...esos son nuestros recursos, ¿no? Y, y era obligado y hemos hecho una apuesta muy fuerte en ese sentido... ...yo creo que además la gente lo está entendiendo... ...estamos, por ejemplo, muy, muy satisfechas y satisfechos con, con el eco... ...que ha tenido nuestra iniciativa de convertir el verde... ...en el color de la independencia... ...de hecho ya muchísima gente identifica... Pese a la tradición que ha vinculado el verde con otras, con otras cosas, ¿no? Eh, pues la verdad es que ya hay mucha gente que identifica inmediatamente nuestra, la estrella que usamos como, como emblema con el independentismo y el color verde. Esto significa que, que la gente entiende, por lo menos la gente que se identifica con, con el independentismo eh, ha compartido con nosotras y nosotros esta idea. Y la verdad es que sí tenemos voluntad desde el principio de hacer cosas creativas. Como digo, no tanto por, por llamar la atención o por, o por entrar en ese juego de, de, de, de producir y de, y de hacer consumir ...productos nuevos aunque sean productos como, como movimientos sociales o políticos... ¿no? ...sino sobre todo porque creemos que podemos hacerlo... ...y porque nos planteamos algo que es muy importante ¿no? para nosotras y nosotros... ...que es no solo trabajar por la independencia... ...o no solo defender la independencia y argumentar a favor... ...y esto es importante, sino sobre todo conseguirla... ¿no? ...y para conseguirla hay que ser la mayoría de este país... ...y para conseguir ser la mayoría de este país hay que trabajar mucho... ...hay que poner muchas ideas, muchos argumentos... ...hay que seducir, hay que convencer, hay que animar... Hay que empujar y esto, en este camino, la creatividad es muy importante porque es que acabe eh, a la gente de manera creativa, se le puede entrar por el camino de la simpatía y se puede hacer que la gente nos preste más atención, escuche lo que decimos, escuche lo que propongamos y bueno, pues pueda pueda sumarse a nosotras y nosotros nos pueda unirse con nosotras y nosotras. Uh -huh. Bueno, pues por nuestra parte esto era todo, recordar a nuestra audiencia y a nuestros oyentes que entre otras personas tú participarás en este taller tertulia que debe ser este próximo jueves día 24. A las siete y media en el Iruñasarra con el título Migración, Inmigración y Procesos de Independencia y que, como comentabas, hay posibilidades a través de ideienfactoría.net de participar previa en el momento o eh, escucharlo posteriormente. Pues lo dicho, agradecerte que hayas estado y mucha suerte en esta nueva iniciativa. Vale, es que recesco. Sobre, agur. Agur, agur.